Trabajando el capítulo 4, verso 1 al 25, encontramos el ejemplo de la justicia. El ejemplo básico es Abraham, el padre de las naciones. Pablo continúa haciendo la pregunta, ¿y qué diremos de Abraham, nuestro padre, según la carne? Ahora, esa expresión es muy judía. Si Abraham fue justificado por las obras, podía estar orgulloso pero no delante de Dios ¿qué dice la escritura? creyó Abraham a Dios y esto le fue tenido en cuenta para su justificación, o sea fue salvo y justificado porque creyó en Dios, no por las obras que pudo tener, al que trabaja le dan el salario como paga, no como regalo al que no hace nada sino que se fía en el que hace justo al malvado, se le tiene en cuenta la fe para su justificación. Otro ejemplo. Por eso David proclama la bienaventuranza del hombre a quien Dios tiene como justo sin tomarle en cuenta sus obras. Dichoso aquel a quien le han perdonado el delito y le han sepultado sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no le tiene en cuenta su pecado. Ahora, precisamente hablando con uno de los hermanos, pues mencionábamos un, un principio aquí, por ejemplo, de la adoración. Mire, David es un adorante por excelencia, pero si usted mira la palabra adoración en la Biblia, la relación que tiene incluso con la palabra liturgia o culto, usted va a encontrar ahí que el culto verdadero es obediencia ah fíjese usted la adoración es obediencia por supuesto los evangélicos nos inventamos cada cosa por ejemplo los, cult los, los cultos muchas veces donde yo asistía los primeros coros eran alegres Entonces decían que eran de alabanza. Ya cuando los comenzábamos a cantar de cachetío, ¿verdad? Esos eran de adoración. ¿Dónde, ¿Dónde dice eso en la Biblia? Lo único es que uno se pone medio romántico con el Señor y entonces canta uno como, como en ese tiempo cantábamos nosotros con Romeo y Sonia Milsa, ¿Verdad? Me enamoro de él, me enamoro de él, cada día más y más. Yo soy viejo estar en la iglesia. Hasta me sé canciones viejas, e himnos viejos de la iglesia. Y como de alguna manera me puse a estudiar esto. Yo me recuerdo, y, y saco mis ejemplos ahí, de la vida vieja que, que, que tengo en la iglesia. Pero me recuerdo que se daban grandes problemas... Principalmente cuando de repente los hermanos, eh, eh, un grupo musical mexicano, los voceros de Cristo. ¿Mexicano? No, eras de Sudamérica. Y entonces ellos cantaban un, un, un, un himno que se llamaba Un día a la vez. Un día a la vez, mi Cristo. Y los tigres del norte también, esos eran los mexicanos. Y entonces en la iglesia se canta un día a la vez, y en los bares un día a la vez con tigres del norte. Y yo me recuerdo que el pastor de la iglesia dijo, eso es del mundo, ya no lo cantemos. Y es un himno muy bíblico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra adoración se ha confundido solo con alabanza, y como decía mi amigo, y a veces hasta con zarabanda, y eso no es así. El que adoraba era el que obedecía. Si no mira usted, mire usted, por ejemplo, ¿sabe cómo puede usted trabajar el libro de los Salmos? Capítulo 1, ¿quién es el que puede adorar? Abre paréntesis. En el paréntesis mete el capítulo 2 hasta el 149, cierra paréntesis. Y entonces termina con el 150. Capítulo 1, abre paréntesis, ahí mete los capítulos del 2 al 149, cierra paréntesis, y termina con el 150. ¿Quién puede adorar a Dios? El justo, el que no se ha sentado con impíos, el que obedece la ley de Dios. Eso se explica del capítulo 2 hasta el 149, cierra paréntesis, termina usted con el 150. Por eso, todo lo que respire, alabe a Dios. Esa es la estructura de los salmos, así de forma sencilla, ¿verdad? Esa es la intención de ubicar los salmos de esa manera, de forma sencilla. Porque el adorante principalmente es obediente. David es el segundo ejemplo aquí. Primero Abraham. Y luego David que llegó a comprender. Mire, ¿quién más que David para ser pecador? ¿Quién más que Abraham? Yo les dije los dos ejemplos, un tanto negativos, ¿verdad? un tanto como jocosos, pero, pero son ciertos. Dos veces, yo me imagino que la hermana Sara, nuestra madre en la fe, si Abraham era nuestro padre en la fe, Sara era nuestra madre en la fe, debe haber sido una señora muy bonita, muy elegante, muy así, guapa, simpática, ¿verdad? Mire, yo digo que era como una Wendy de Berchet. ¿verdad? no la actual eh, la actual la nadie le tira un piropo si usted mira a nuestro presidente pobrecito, él mira que todos le quieren mover la silla nunca ha dicho que alguien se está enamorando a su mujer ¿quién va a querer? Va? pero entonces Sara era una mujeraza una mujeraza ah, miren dos Personas de Alcurnia, el faraón y un rey, nada menos, igual que mi amiga. Yo tengo una mi amiga que se llama Leticia, se casó con Felipe, uno que es príncipe ahí en España. Pero mire, la, la, la, la hermana Sara era de plano una tipaza a usted y le hacen el ojito, le hicieron la caída de ojos y Abraham se dio cuenta hacerle escaso porque nuestra vida depende de eso en las dos ocasiones que me importa que se acuesten con mi mujer con tal de ganar la vida fíjese que eso es lo que hizo y se fue a acostar yo no sé con qué cara se fue a acostar y el rey estaba con La bilirrubina arriba, ¿verdad? Y le palpitaba el corazón y Dios se le revela. En teología del Antiguo Testamento, los que son nuevos aquí con, conmigo, que no recibieron algún curso conmigo, les quiero decir que el primer sueño profético con revelación de Dios y con interpretación, Dios se lo da a un mundano. Hay de vos? Porque es la esposa de mi siervo. Se levanta el rey y dice: Ingrato, ¿cómo no me lo dijiste? Tu Dios me lo reveló. David. Yo les dije, de quien menos quisiera ser amigo yo, es de David. ¡Ja! Se queda con mi mujer y me manda a matar. Así manejaba el concepto de amistad David. Y Dios le ama, al igual que Abraham. Y dice de Abraham que fue su siervo conforme a su corazón. Y dice de David que fue conforme a su corazón. ¿Por qué? Porque fue justificado por la fe. Ese es el ejemplo que aparece aquí. O los ejemplos. Y así, ¿verdad? Más y más. Inciso C, capítulo 5, verso 1 al 11. ¿qué consecuencias trae la nueva justicia? pues bien, ahora que hemos sido justificados por la fe estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo el verdadero shalom ¿se recuerdan ustedes que en ese tiempo existían tres conceptos de paz diferentes? ¿se recuerdan? la Pax Romana, P-A-X aquí librería, famosa pero Pax en, en latín quiere decir paz Pero el concepto de paz romana era básicamente pan y circo. Pan y circo. ¿En qué consistía eso? ¿A qué se refiere pan y circo? En tener a la gente contenta y con la panza llena. Esa era la pax romana. Tenerle comida a la gente y por eso hacían la guerra, no porque les cayeran mal. No, porque había que traer tributos, porque había que traer pan, porque había que traer vino y también mano de obra barata para que los romanos estuvieran precisamente en el coliseo pasándola bien, riéndose cuando jaja, ja, mire aquel toro se pasó volando a aquella niña de 14 años ¿verdad? O aquí, mire cómo destrozan los leones a esos cristianos y se pasaban riendo ese era el concepto de paz así tenemos en paz al imperio romano decían los césares ese es el concepto de Pax, la Pax Romana luego la paz griega la Irenee, ¿verdad? de donde viene el nombre que se le pone a mujeres, Irene de ahí viene el nombre Irene, en griego, que quiere decir paz también ¿verdad? la Irene, E-I-R-E-N-E E-I-R-E-N-E -E -E. E -E -E. la Irene que también era paz, en griego la Pax era en latín irene en griego ¿qué era la paz para el griego? la paz contemplativa la paz de introspección la paz de meterse en la sabiduría y la inteligencia al estilo de Sócrates, Platón los, los, los filósofos pero el shalom que también es paz en hebreo era más abarcante shalom, el tercer término ¿qué es el shalom? la paz integral ese es el shalom bienestar yo quiero que ustedes prosperan así como prospera su alma no solo económico hay personas que tienen menos dinero y viven más en paz que los ricos y millonarios porque tienen verdaderamente el shalom de Dios ¿verdad? hay ricos que tienen grandes manjares en su, en su mesa grandes carros y están insatisfechos viviendo una vida desgraciada, llena de preocupaciones, ¿verdad? con angustias. Tienen más y más, se roban 10 millones y mañana están soñando con robarse 20. Así son los ricos que no tienen la paz. El Señor nos dice, pues bien, ahora que hemos sido justificados por la fe, estamos en paz con Dios. Si un hermano o una hermana todavía no tiene salud mental en nuestras iglesias, hay que revisar si están en paz con Dios. Esa es la, la verdad, esa es la verdad, o sea, esa es la bendición de la justicia, la bendición de la justificación, estamos en paz con Dios, ahora ya tenemos libre acceso con Él. Luego, la imputación de la justicia, inciso D, básicamente la imputación de la justicia en el inciso D del 12 al 21 dice, así como por un hombre penetró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, así también la muerte se expendió a toda la humanidad, ya que todos pecaron. ¿Qué nos va a hablar ahí esos versículos del 12 al 21? El primer Adán y el segundo Adán. Por Adán entra el pecado, por Cristo sale el pecado. En síntesis, ¿verdad? En síntesis. Bueno, como se nos termina el tiempo y no vamos a hacer algunos ejercicios que queríamos, porque la idea era que después de hacer estas introducciones, trabajáramos con algunos Eh, pasajes pero, pero en, en otra presentación eh, en griego y verso exégesis porque al fin de cuentas creo que también a eso tenemos que ir apuntando nosotros a hacer una correcta interpretación del, del idioma eh, en, la, en el que se escribió la Biblia eso no lo vamos a poder llegar pero creo que algo eh, yo les puedo mandar cuando termine la presentación para que ustedes puedan tener algunos ejemplos de pasajes en donde hay Un análisis exegético de las palabras desde el griego para bendición de los que somos estudiosos de la teología. Muy bien. En el inciso número 5 Romanos, 6.1 al 8.39, la santificación, la demostración de la justicia de Dios. Capítulo 6. Vea usted cómo inicia el 6. No estoy tomando todos los trozos de la Biblia, pero ¿qué diremos entonces? ¿Que debemos seguir pecando para que abunde la gracia? Ni pensarlo. Lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a seguir viviendo en él? O sea... Eso es parte de este tema de la santificación, la demostración de la justicia de Dios. Hermanos, la iglesia evangélica en Guatemala es muy teórica. Es muy teórica. Alardea de su fe. Pero vive poco su fe. Aquí el asunto es que, si usted mira la forma en la que Pablo está escribiendo con la dinámica de Pablo... Nos ha llevado hasta este punto en el inciso número 5, Romanos, de la santificación, en donde nos dice, bueno, ya hemos sido justificados, ya hemos visto cómo éramos pecadores antes, ya hemos visto la provisión que Dios ha hecho para ser justificados, ahora hermano, vivamos la fe. Ya no pequemos, vivamos como hijos de Dios, ¿verdad? y entonces del capítulo 6 hasta el 1, hasta el 725 nosotros vemos un los aspectos de la justicia en la vida práctica personal, fíjese usted se extiende hasta el capítulo 5 por ejemplo con el matrimonio dice verdad les hablo hermanos como a gente entendida en leyes dice San Pablo fíjese en dónde están en Roma si Grecia es la cultura perdón la cuna de la cultura Roma es la cuna de las leyes, de la jurisprudencia ¿verdad? todavía nosotros tenemos incluido en una buena parte de nuestra constitución de la jurisprudencia romana Y entonces les dice San Pablo, fíjese yo no sé cómo lo tienen en sus versiones y los que estuvieron interesados en conocer en esta versión vale la pena les hablo hermanos como agente entendida en leyes fíjese Acaso ustedes ignoran que la ley obliga al hombre solo mientras mientras viva. La mujer casada está legalmente ligada al marido mientras éste vive. A diferencia de algunas culturas, por ejemplo, recuerden ustedes que se moría el emperador el, el faraón egipcio, por ejemplo. Ahí a veces la mujer no se salvaba y la enterraban viva en la tumba con él, siervos y siervas hasta generales se iban a la tumba para resguardar en el otro mundo al faraón que se moría pero como Roma no es así ya en la ley, en la jurisprudencia romana, no es así le voy a poner un ejemplo mi esposa enviuda ese hoy que le impide casarse mañana ay no, honre la memoria de su esposo puchica y por qué ya me aguantó el tiempo que me aguantó ¿cómo es eso que honre la y quién se lo dice? mi mamá, ¿verdad? ¿cómo no? ¿por qué no se pueden casar las hermanas viudas en la iglesia? ay no, ¿verdad? peor si se casa a los seis meses ay, de plano no quería al hermano y el hermano tan bueno que era si sí fue bueno por eso es que se quiere casar ¿sabe quiénes no se quieren casar muchas veces en la iglesia que enviudecen? La, las que les fue mal ¡Ja! Yo por tonta me vuelvo a casar ¿Qué está diciendo? Con el pendejo ese con el que me casé Me dio la vida que me dio Ahora libre, libre al fin Pero de verdad ¿Qué le impide a una mujer casarse? Eso es lo que dice San Pablo aquí Y más que todo lo está usando como una analogía A los seis meses la viuda se quiere casar ¡Que se case! Es mejor que se case y no que se esté quemando Dice San Pablo ¿verdad? es más San Pablo dice momento diáconos, momento si la viuda tiene 40 años es preferible que se case si la viuda tiene 70 años denle su ofrenda eso es lo que dice San Pablo ah, ah, ¿sí o no? así lo dice amén hermanas Va. cuando se viudezcan mire y no se lo estoy diciendo porque de todos modos sabes de paso somos ¿verdad? pero cuando eso suceda casese en el nombre del Señor pues sí, tan bonito tan alegre, ¿verdad? Yo ya le dije, mire, yo yo no tengo mucha esperanza con mi esposa, porque aparte que yo le llevo 6, 7 años, la familia de ella es muy longeva. Ya me fregué yo, en cambio con mi familia nos morimos rápido. Entonces, yo sí tengo así como la esperanza perdida, ¿verdad? Pero si en algún momento yo le digo, mi amor, lo único que te prometo es que me vuelvo a casar. ¿Verdad? Eso sí, mira, te lo prometo, ¿verdad? Y vale la pena. Bueno, si muere el marido, queda libre de la ley que lo unía a él. Si se junta con otra, con otro mientras vive, el marido, que la consideraba adúltera, cuando muere el marido, marido queda libre del vínculo legal y no es adúltera si no se uno con otro. ¿Por qué hace esta analogía aquí San Pablo? Lo que está demostrando es la justicia. Del mismo modo, hermanos, por la unión con el cuerpo de Cristo, ustedes han muerto a la ley. Y pueden pertenecer a otro de O sea, estaban casados con la ley Eso parece que se lo está diciendo a los judíos también Sin el parece, se lo está diciendo O sea, han muerto a la ley Y ahora tienen el derecho de casarse con otro ¿Con quién? Con Cristo Jesús ¿Verdad? Y no es adúltera si se une con otro Del mismo modo ¿Verdad? Ahora al que resucitó de la muerte a fin de que diéramos frutos para Dios mientras vivamos bajo el, el instinto, las pasiones pecaminosas estimuladas por la ley actuaban en nuestros miembros y dábamos fruto para la muerte pero ahora, libres de la ley muertos a todo aquello que nos tenía esclavizados, servimos a Dios con un espíritu nuevo y no según una letra envejecida ah, fantástico lindo, San Pablo ya nos divorciamos de la ley. Nos, nos, se murió la ley para nosotros. Ahora es Cristo Jesús, nuestro amado y suficiente Salvador. ¿Qué más? ¿Verdad? Bueno, y el capítulo 8 que yo los puse a leer, ¿se recuerda? Capítulo 8, los resultados de la justicia, la vida en el Espíritu. Ya les dije yo, ahí uno, pelea contra nuestra carne. Dos, nos da seguridad de que somos hijos de Dios, el Espíritu. Tres, ¿Qué pasa? Nos garantiza la herencia y cuatro, nos enseña a orar. ¿Qué más le podemos pedir? Esa es la vida del Espíritu, en el Espíritu. Del capítulo 9.1 hasta el 11.36, nos da a nosotros un, un sexto ítem, en números romanos, la restauración. Como ahora ya tenemos el Espíritu según Romanos 8, porque el que no tiene el Espíritu de Dios no puede ser considerado hijo de Dios, ¿verdad? pero el Espíritu tampoco se evidencia solo con hablar en lenguas el Espíritu de Dios se evidencia en la medida que nosotros estamos siendo formados a la imagen de nuestro Señor muy bien en ese inciso sexto la restauración se da la justicia de Dios en su trato con Israel ahora viene aquí lo justo ahora viene lo justo 9.1 hasta el 33 fíjese usted la elección y rechazos divinos para con Israel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 La palabra de Dios se encarnó, y esa fue la promesa para ustedes: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, sí les dieron la promesa. Y entonces les dice, esta es la, la, la, la en, en el sentido, digamos, correcto, la elección y rechazos divinos para con Israel los eligió ¿para qué? para recibir la promesa y ellos rechazaron la promesa y todo aquel que rechaza a Dios es porque ha rechazado a Jesucristo rechazando a Jesucristo rechazaron a Dios y rechazaron la promesa también ¿verdad? fíjese usted que ese es el ejemplo que ya Dios le había dicho al pueblo de Israel en el reino del norte con Oseas con la mujer adúltera fíjese que el ejemplo fue claro te voy a ofrecer y te doy la promesa de serte fiel. Le dijo el profeta a la mujer que Dios escogió para él. ¿Y qué optó esta mujer? Optó por serle infiel y dejarlo. Y entonces el Señor le dijo, diles a mi pueblo que así son ellos. Él se mantuvo fiel y le dio la promesa Ellos se mantuvieron infieles y rechazaron la promesa. Fíjese usted. Ah, eso es lo que San Pablo va a decir. Pero entonces en el 10, del 1 al 21, San Pablo nos va a decir a nosotros cómo entonces esa salvación tan grande abarcó al pueblo gentil. Hermanos, lo que deseo de corazón, lo que pido a Dios por ellos es que se salven, dice, ya casi como una conclusión de los judíos. Pero doy testimonio a su favor de que sienten fervor por Dios, aunque mal entendido, porque no reconociendo la justicia de Dios y no queriendo afirmar la propia, no se sometieron a la justicia de Dios, ya que el fin de la ley es Cristo, para la justificación de todos los que creen. Hermanos, miren qué interesante, el fin de la ley dada a Moisés es Cristo. O sea, que si ellos hubieran vivido bajo la ley, hubieran reconocido a Cristo Jesús. O sea, parte del cumplimiento que los judíos estaban llamados a realizar era cumplir la ley. Y la ley, dice Jesús, da testimonio de mí. Entonces ellos lo que hicieron fue malinterpretar la ley. Fíjese, refiriéndose a la justicia de la ley, Moisés escribe, el que la cumpla, vivirá por ella. En cambio, la justicia que nace de la fe habla así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Es decir, con la idea de hacer bajar a Cristo. ¿Quién bajará al abismo? Es decir, con la idea de hacer subir a Cristo de entre los muertos. Pero, ¿qué es lo que dice la justicia? La palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Se refiere a la palabra de la fe que proclamamos. Si confiesas con la boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de la muerte, te salvarás. Ahí está, ¿verdad? Ahí está concentrado, digamos, el resultado de la justicia de Dios y también la elección y rechazos divinos para con Israel. Y entonces, la justificación por la fe versus la autojustificación. Del 11.1 al 36, la salvación del remanente y el endurecimiento del resto. Ah, esto es un capítulo muy importante, hermano. ¿Sabe por qué? Porque aquí Pablo, conocedor de la profecía, en el capítulo 11, nos va a decir, momento, señores, los profetas siempre hablaron de un remanente, no de una mayoría. Yo no sé cuál es el afán de que seamos mayoría en Guatemala no sé cuál es el afán, por darles en la torre a los católicos, ¿cuál es el afán? Si al fin de cuentas la iglesia siempre fue remanente. ¡Ah! Fíjese usted, mire, ¿quiénes se van a salvar en el capítulo 11? Un pequeño remanente de Israel, porque a los otros, Dios mismo, les va a endurecer su corazón. ¡Hala! Increíble, pero en esos 36 Fíjese que lo que hace es recordar la escritura de Elías, cómo suplicó a Dios contra Israel. Señor, han matado a tus profetas, han demolido tus altares, quedo solo yo y me buscan para matarme. ¿Qué le responde el oráculo? Me he reservado siete mil hombres que no han doblado la rodilla, va cuando, cuando Elías se cree que, Señor, solo yo, ¿verdad? Solo yo. Se le mete así un tanto el ego. No, hombre, no tengas pena. Hay otros miles que no han doblado su rodilla delante de Baal ay gracias señor, pensé que solo yo no, le dice el señor del mismo modo hoy queda un resto por elección gratuita ahora bien si es gratuita no se debe a las obras porque entonces no sería gratuita ¿qué conclusión sacaremos de esto? lo que Israel buscaba no le alcanzó aunque los elegidos lo alcanzaron los demás se endurecieron Como está escrito, Dios le dio un espíritu insensible. Ojos que no ven, oídos que no oyen. Salmo 15, 115, hasta el día de hoy. Y David añade, que su mesa se vuelva una trampa, una red, un tropiezo, un castigo. Que sus ojos se nublen y no vean. Que su espalda siempre se encorve. Pregunto, ¿tropezarán hasta sucumbir? De ningún modo, solo que su tropiezo ha provocado la salvación de los paganos, despertando a su vez los celos de Israel. Ahora bien... Si su tropiezo representa una riqueza para el mundo, si su ruina representa la riqueza de los paganos, ¿cuánto malo será su conversión en masa? ¡Ah! Eso quiere decir, ¿verdad? Mira, hermanos, gracias a Dios cuando se rechaza a nuestro Dios y como consecuencia, pero espero el resto de la frase, y como consecuencia tenemos nosotros acá, paz para con Dios y elección por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Eso es fantástico eso es fantástico, porque entonces ahí, por el tropezadero de ellos, fuimos salvos nosotros, como parte de ese evento maravilloso de la salvación, por la fe y la justificación, por la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Qué profundo, voy a leer el verso 33 al final, qué profunda es la riqueza, la sabiduría y prudencia de Dios, qué insondables son sus decisiones, qué incomprensibles sus caminos, ¿Quién conoce la mente de Dios? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le dio primero para recibir en cambio de él, por él y para él existe todo? A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo termina la doctrina? Otra vez, hermano, de la pregunta de la adoración. ¿Cómo termina la doctrina con una doxología? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir una doxología al final de la doctrina? Ah, que San Pablo no se queda ya encumbrado en el pensamiento filosófico, que para él la doctrina, y cuando la asimilamos y la practicamos, también es señal de adoración. Esas divisiones entre la doctrina y la adoración no son bíblicas, ni prudentes. Yo adoro a Dios cuando tengo una sólida doctrina también, y de la declaro, y la asumo, y todavía la confieso con un carácter doxológico. Con un carácter doxológico. A Él, y por Él, por todos los siglos. Amén. Bueno, esa es la parte teórica en este, en este pasaje. Ahora, en unos últimos 20 minutos, Veamos esa parte práctica contenidas aquí en este inciso 7 del capítulo 12, verso 1 al 15, 13 que ya citamos por lo menos el verso 1 y 2 eh, que es el llamado a la consagración. Pero aquí en el inciso 7 romanos la aplicación de la justicia a la vida de la iglesia. O sea, ¿somos justificados por la fe? Muy bien, ¿cómo lo vamos a vivir? Entonces el inciso 2, inciso A, perdón uno, lo vamos a vivir consagrados a Dios con un culto que piensa hermanos, necesitamos cada vez cultos que piensen para la gloria de Dios no hay que dejarnos llevar solo por la emoción pero les voy a decir un dicho de Miguel de Unamuno que se le aplica a una iglesia pentecostés y a la iglesia donde yo soy pastor, mire pues dice un Miguel de Unamuno hay que sentir el pensamiento y hay que pensar el sentimiento ¿es bonito o no? hay que sentir el pensamiento y hay que pensar el sentimiento ¿qué quiere decir eso? que yo puedo tener una experiencia con Dios fabulosa muy bien, pensémoslo ay no es que ya va a lo racional no, no, no, no, no. Es que nuestro culto es racional ¿Verdad? Bueno, mire ¿Usted cree que la adoración Provoca escándalo? No ¿Usted cree que la adoración Provoca denigración Por ejemplo Esos eran los profetas de Baal Se sajaban el cuerpo Se sangraban ¿Verdad? Hacían correr la sangre En sus cuerpos Eso no era culto, era un culto que denigra. Ningún culto tendría que denigrar. Te voy a contar un chiste, pero real. Fuimos a una misa con mi esposa porque eran los 50 años de vida matrimonial de un tío y una tía. Y entonces la humilía o el sermón estuvo muy bueno del sacerdote, pero cometió un error en la oración de intercesión que estaba haciendo, yo no lo había visto en otra iglesia, comenzó a orar y decía, bueno, oremos por don Ricardito porque tiene sus problemas y a veces le está haciendo falta un poco de plata, oremos, y oraban. Y entonces de repente se acercaba y le ponía el micrófono a personas que son fieles en su congregación y que eh, oraban e intercedían por una necesidad de gente de la misma iglesia católica de ahí de los eh, proyectos, en la zona 6, ahí está la iglesia. Y se le acerca el micrófono a una señora que estaba ahí, y entonces dice, señor, yo te pido por don Juanito, y te pido también por doña Matilde, su esposa, ay doña Mati, tan buena gente que es, pero sabes que tienen problemas porque doña Mati no sabe que él la está engañando y que tiene otra mujer y a todos lo sabemos señor y nosotros te pedimos que lo sabemos, porque sus hijos tampoco lo saben y, y, y sabemos que don Juan está saliendo con doña Flori, doña Flori es casada y nosotros lo sabemos señor, nadie lo sabe y el esposo doña Flori tampoco mire si no lo sabía, todos nos enteramos en ese momento muchas veces hacemos cultos que denigran a la persona humana voy a poner un ejemplo real, con una hermana que es de, del otro seminario sabe que un pastor por allá, por, por por tierra nueva creo yo tenía una norma ingrata, con mucho respeto lo voy a decir porque es algo tan íntimo Pero las hermanas que estaban menstruando, las sentaban en las últimas dos bancas. Y si la hermana que estaba menstruando tenía privilegio, imagínense ustedes, porque la pregunta sería, ¿y cómo se enteraba? Era tanto el coco wash, que técnicamente quiere decir lavado de cerebro, tanto era el coco wash, que las hermanas que tenían privilegio y estaban menstruando, pastor, eh, hoy hoy no, ah, ya saben dónde sentarse. Hermanos, esas son religiones tóxicas, que denigran. Esos no son cultos que agradan a Dios y otras cosas que podemos tener en las iglesias. San Pablo nos va a ayudar, a un, nos hace un llamado a la consagración y a un culto racional cambiaron de pastor gracias a Dios en esa iglesia pero era ingrato la consagración y el culto racional ¿verdad? todo lo hermoso que hizo Dios todo lo que dijo Dios fue hecho y fue bueno y cuando hizo al hombre y a la mujer vio que era bueno y bueno en gran manera dice la Sagrada Escritura inciso B del versículo 3 hasta el versículo 8 de ese capítulo en virtud del don que he recibido, me dirijo a cada uno de ustedes, no tengan pretensiones desmedidas, más bien sean moderados en su propia estima, cada uno según el grado de fe que Dios le haya asignado. Es como en un cuerpo, tenemos muchos miembros, no todos con la misma función, así que, así que, aunque somos muchos, formamos con Cristo un solo cuerpo y estamos unidos unos a otros y tenemos diversos dones, según la gracia que Dios ha concedido a cada uno, por ejemplo si hemos recibido el don de la profecía, profecía etcétera, ahora ¿qué va a hablar aquí en los versos del 3 al 8 el uso de los dones espirituales en la iglesia en base a la doctrina que podemos tener Ah, eso quiere decir que aún los dones espirituales tendrían que ser administrados por personas que conozcan bien su doctrina mire ¿No acaso en algunos momentos hemos tenido televangelistas que creen que el don de la sanidad es exclusivo de ellos y hasta lo hacen una mercancía y lo convierten en mercancía? Sí, hermanos. ¿Por qué? Porque no han leído los 11 capítulos anteriores. Porque no se han dedicado a fomentar una doctrina sana para que el ejercicio de nuestras funciones sea para la gloria de Dios. ¿Por qué cree usted que hay pastores que se encumbran Y se inventan títulos. Me resultó hace poco un hermano que porque ya hay muchos apóstoles. Entonces él fue a recibir un título a los Estados Unidos que es generalísimo. ¿Qué quiere decir eso? Ah, que es superior a todos los apóstoles. Y la Biblia dice... ...que cuando nosotros queremos servir... ...buena cosa hemos deseado... ...pero somos... ...dulos... ...el siervo... ...de siervos... ...eso es lo que somos... ...mientras más sabemos... ...más pequeños debemos de ser... ...mientras más... ...creemos que debemos de estar encumbrados... Fue cuando el Señor tomó a un niño y dice, sean como estos, para que puedan entrar al reino de los cielos. Mire, yo me he encontrado con estudiantes de teología, con compañeros pastores y ministros. Mire usted, ¿se creen que saltecos? Más creídos usted, inaccesibles, con agendas repletas con agendas que no lo hacen a ellos salir a saludar a la gente. Eso yo lo veía, por ejemplo, en una iglesia grande, por aquí, por aquí, por en frente de Montserrat, en donde el apóstol salía a predicar. Todo el chusmero estaba cantando, sintiendo a Dios, él salía a predicar, y se entraba a su oficina después de predicar. ¿verdad? nunca bajaba, a ver, ahí a la puerta, saludar y abrazar, besito y abrazo a los hermanos y hermanas, no, se metía en su oficina, inaccesibles, Mateo 8, Jesús ha estado enseñando el sermón de la montaña, y ¿sabe qué hace? Baja de la montaña, con la gente atrás, Jesús pasó, capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7, enseñando así de frente. Y el capítulo 8, para fines didácticos y con la cámara, así, mire, de espaldas, y lo que presenta aquí es un leproso. Si quieres, puedes sanarme. Y lo sanó. Mateo 5, 6 y 7, no hubieran servido si le dice, voy a revisar mi agenda, no tengo tiempo para vos ya me cansé, me duelen los pies, he estado 11 horas enseñando de pie, ese soy yo, ¿ah? ¿eh? Ahora no tengo tiempo. No. Y literalmente, según la ley, Jesús se hace inmundo con el inmundo, se hace leproso con el leproso, se hace pecador con el pecador, y lo sana y lo restaura. Y lo que ellos aprendieron de frente con Jesús... Les queda grabado en el corazón cuando Jesús se voltea, comienza a bajar, se encuentra con el leproso y le dice, quiero, se salva. Ese es el Jesús que nosotros tenemos. Ah, Esa es una bendición. Pero ese es el Jesús que también es nuestro modelo. Mientras más sabemos, más humildes debemos de ser. Mientras más el Señor nos da, más siervos debemos de ser. Eso es lo que Pablo está usando. ¿verdad? Eso es lo que dice en la vida práctica de la iglesia. Mientras más visto la iglesia tiene, más servidora debe ser. Le voy a poner un ejemplo. Yo conocí una iglesia metodista, que tiene un hospital al lado, que ellos fundaron, ahí en Manhattan. Linda la iglesia. Y la historia es esta. Habían cuatro iglesias metodistas alrededor, incluyendo esta. Pero esta era una iglesia principalmente de hispanos era la más pobre de estas cuatro y la más pujante y la misión o denominación la iglesia metodista le pidió a estas otras tres iglesias de gente principalmente anglosajona de mucho dinero pero todos de cabeza blanca ya bien viejitos que cerraran las tres iglesias y que se fueran a una sola iglesia dos de ellas aceptaron Vendieron incluso sus templos, tenían unos fideicomisos de varios millones de dólares y se trasladaron a esta iglesia de hispanos con gente muy sencilla. Y lo único que pidieron, lindo, fue invertir el dinero, eran iglesias multimillonarias, invertir el dinero en obras sociales. Y entonces fundaron un hospital que se llama San Juan, Hospital Metodista San Juan, a la vecindad, un lindo hospital en donde los cuartos de atención a los pacientes, todos son iguales. Llega el rico y paga su cuota. Llega el pobre, no paga y lo atienden tan igual como al rico. Y nos llevaron a ver su trabajo ministerial. Trabajan con mucha gente marginada, los que deambulan en la calle, drogadictos. ¿Y sabe qué hacen? Las viejitas que llegan en limosinas multimillonarias se bajan, se ponen su delantal o su gabacha, van a bañar a los indigentes, a darles de comida y a platicar con ellos en la mesa. Y fundaron el hospital. Y yo digo, ay, me encuentro con unos hermanos más pitufos, medio tienen un su carro indio o, o coreano. Y saben ustedes, más creídos los condenados, con las tarjetas de crédito topadas, pero son creídos, ¿verdad? Mire, y no se atreven a servir. Mientras más dones tenemos y más sabemos, más debemos de servir y ser humildes ante nuestro Señor. Mi que 38, ¿verdad? Ahora, del, 921, del 9 al 21, capítulo 12, se va a trabajar el tema de las relaciones personales. Amén con sinceridad. Aborrezcan el mal y tengan pasión por el bien. En el amor entre hermanos, demuéstrense cariño, estimando a los otros como más dignos. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras más Amemos a los hermanos, más dignos vamos a considerar que son. Capítulo 13, verso 1 al 7. Sobre las relaciones políticas, que cada uno se someta a las autoridades establecidas. Porque toda autoridad procede de Dios. Y las que existen han sido establecidas por él. Por eso, quien resiste a la autoridad, resiste el orden establecido por Dios. Los gobernantes no están para causar miedo. Ah, les dice a los gobernantes también. Son relaciones políticas. Del 13, 8 al 14, sobre las relaciones públicas. Y el resto, capítulo 14 y parte del 15... Sobre las relaciones fraternas entre hermanos. Termino con esto. Conclusión, saludos y bendición. Parte del 15 habla acerca de los planes personales de San Pablo de querer ir y evangelizar Europa y llegar incluso hasta España. Les pide, como iglesia, que oren también. Los involucra en el ministerio. Y el capítulo 16 habla sobre las bendiciones personales y termina con una doxología. ¿Por qué? Porque San Pablo siempre adora a Dios. Desde el principio al fin, en sus cartas, tiene una bendición para los romanos y también una doxología final. ¿Se recuerda qué quiere decir la palabra doxología? Doxo es gloria. Logía o logos viene palabra palabra de gloria una palabra gloriosa hay una palabra de gloria a Dios, eso es lo que quiere decir la doxología en su etimología ¿verdad? y él dice que todo lo que nosotros hacemos, digamos, pensemos o actuemos es para la gloria de Dios, así termina Romanos